Bien, Claudio, estamos llegando al final de esta semana. ¿Qué tenemos para deleitarnos hoy? Bueno, hoy vamos a invitar a alguien que integró el el famoso clan Sinatra. Y me refiero al gran Sammy Davis Jr., que junto con Peter Lawford, Dean Martin, formó parte de ese clan tan, tan difundido... Nacido el 8 de diciembre de 1925, Sagitariano el Hombre, y falleció a la edad de 65 años el 16 de mayo de 1990. Fue un cantante, músico, tocaba el vibráfono, la trompeta, la batería, Samy Davis, además era bailarín, era comediante, fue parte del Rat Pack, lo que yo estoy diciendo, eh, que dentro de sus miembros contaba a Frank Sinatra a Peter Lofford, Dean Martin y Joy Bishop. Me estaba olvidando de Joy Bishop. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar a, a Sammy Davis que mira de que muere, cáncer de garganta. Uh -huh. Es lo peor que le puede pasar a un cantante, ¿no? Quedarse sin voz. Morir vos. de cáncer de garganta. Sí. ¿Qué decías, Leila? Perdón. No, lo peor que te puede pasar como cantante o como cualquier claro. trabajador que vives de, de sus cuerdas sí, vocales. Sí, eh, Montiagudo, cáncer de lengua. También, exactamente, claro. exactamente. Bueno, vamos a escuchar eh, un tema que tiene que ver con una serie que se veía, una serie policial, con un peculiar policía que se llamaba Vareta, ¿recordarán? Yo no sé si lo viste alguna vez en los canales de recuerdo, pero Vareta era el típico policía que se, se vestía de musculosa, de jean, Y tenía la particularidad que en su casa había una cacatúa. Vamos a escuchar el tema de Vareta por el gran semi de Bill Jr. Y van a escuchar a la cacatúa en el comienzo de la canción. Bye, bye. Don't do the crime. If you can't do the time mm -hmm. Don't do it now If you can't pay the price no. Don't do it Don't do it And Don't run your feet Down no dead in streets Get hurt ¿Qué, ¡Qué swing! ¡Cuánto swing! <risa> no, era impresionante Sammy Davis. Era muy chiquito, flaquito, de grande gran. tenía una una cabeza bastante grande, pero un artista excepcional. Quiero decir que Sammy Davis eh, fue un activo militante por el movimiento de los derechos civiles, participando en aquella gran marcha de 1963 en Washington, acompañando a Martin Luther King y negándose a actuar en salas de baile o clubs nocturnos racialmente segregados. Era un tipo muy jugado, por lo que se acredita como uno de los principales impulsores de la integración, por ejemplo, en Las Vegas y en Miami Beach. También desafió Sammy Davis la intolerancia de la época al casar, al casarse eh, allá por los 60 con la actriz sueca May Britt, en un mm, momento en que claro. los matrimonios Estaba interraciales prohibido. Estaban prohibidos, exactamente, Leila uh -huh. Exactamente, y era es un tipo muy jugado Sammy Davis, ¿eh? esto hay que decirlo eh, Inclusive cuando Se casó, pidió que, que La pareja no apareciese en su toma de posesión Para no enfadar a los blancos del sur Tremendo, ¿eh? eh después una, una carrera muy prolífica Particularmente en los 70 y los 80 eh, Tuvo un hit discográfico Primero En, lo, en los rankings de la revista Billboard Como Candyman Eh, de, de, después apareció en películas como Los Locos de Cannonball con Burt Reynolds y Roger Moore o TAP en 1989 con Gregory Hines era un polifacético después, eh, después él eh, aceptó un premio de la comunidad negra ya cerca de, de, del final de su vida en un evento televisivo y le agradeció a Jesús haberlo hecho posible el resultado fue de disgusto en la comunidad judía hasta que Davis dijo que sus palabras fueron por la emoción del momento y que no tenían nada que ver con sus creencias personales, porque Sammy Davis era judío, ¿sí? Uh -huh, claro. Entonces, el haberle agradecido a Jesús, esto causó, molestó. generó, molestó a la comunidad judía, pero él era judío, era un negro judío, ¿sí? Sammy Davis Jr. Uh -huh. En el 2001 ya fallecido, fue honrado con un Grammy póstumo a toda su carrera, y lo vamos a escuchar acá en esta versión realmente enternecedora de de Chico y el Hombre. Si les parece bien, vamos a deleitar. One, two, one, two, three, Sammy Davis Jr. Sammy Davis o Sammy y Sammy Davis Jr. cuándo edades tienen, digamos, cómo es la qué época fue la de cada uno. No, no, no, no, no. Sammy Davis Jr. fue siempre Sammy Davis Jr., Y su, ¿eh? su padre no es estuvo un, relacionado Pero no es porque hubo un Sammy Davis y un Sammy Davis Jr., no, él fue siempre Sammy Davis Jr., ¿está? Bien. Como Boca Juniors, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero eh, eh, su padre no estuvo relacionado con la música, entonces... No, para, no. Nada, ah, para no. nada, para nada, para no, nada. No, no, no, no, para nada, para nada. No, no, no, no. Él, él, él se llamaba Samuel George Davis Jr. Así era el nombre de él. Bien. El verdadero. De Samuel Sammy, ¿sí? Bien. Eh, pero no tenía nada que ver con que su padre había sido claro. músico, ¿no? No, bueno, era una costumbre. Está... todavía Claro, era una costumbre era una costumbre. Pero acá figura como verdadero nombre Samuel George... Eh, Davis Jr., eh. él se llamaba David Jr., claro. ¿sí? es que es un nombre, eh, esto es un nombre, sí, sí, claro. su verdadero nombre, Sammy por Samuel, sí eh, y la madre, tengo entendido que la madre, a ver, la madre, hijo de Elbera Sánchez, que era una bailarina de Puerto Rico, es decir, él era judío por parte del padre más que de la madre, por la madre era Elbera Sánchez, nada que ver, un artista negro, los dos formaban parte de baile, de una pareja de baile de Bodeville, ¿sí? De Bodeville. De él y de su tío Will Mastin aprendió a bailar, terminando por formar con ellos el Will Mastin trío. Como me está advirtiendo Nico que no va a llegar el tema, lo vamos a poner igual. Hace un fade in Nico, a fade in Nico. Después lo vamos a pasar en otro momento. Porque me gusta cerrar con música, no me gusta cerrar con parla. Ya que lo preparé, Ahí quiero está, y lo cerrarlo. Escuchamos. Ahí suena, suena. Hacele un fading y está todo bien, no seamos tampoco tan estrictos. Yo comprendo, pero me parece que son 3, 4 minutos, no es tan grave, dale. Eh, te lo pido, por favor. Ahí está, suena entonces, Sammy de Villuña. Dale, dale, un beso grande a todos y que tengan un gran fin de semana. Buen fin, de nos vemos. Allí, Claudio Orellano con nosotros, aquí en el estudio Nicolás Mojia. En la producción Marcos Maldonado en, el, en la teleproducción Leila Vitar, un gusto Buen fin de Mi nombre es Autaro Fernández -Ele. Buen fin de semana para todos Nos encontraremos el lunes His friends let him know that there is danger and he's a complicated He leaves no stone in turn No matter what the cost He gets the job done right on Shaft Shaft is the man Black Private dick in the city. John Shaft. Hey. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El detenido Lázaro Báez pide ser querellante en la causa por espionaje ilegal en el macrismo. Su abogado Juan Martín Villanueva sostuvo que las maniobras de espionaje ilegal desde la AFI le causaron un perjuicio real y tangible. En la causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo uge están imputados los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ex funcionarios y ex agentes de inteligencia. Todos fueron convocados a una ampliación en sus declaraciones indegatorias desde esta semana. Sociedad. Informan 107 nuevos fallecimientos y son 9.468 los muertos por coronavirus en la Argentina. Fueron 12.026 los casos positivos de COVID-19 que se reportaron,